que arrancan, solo cuatro llegan al último año en tiempo y forma y apenas tres se reciben. ¿Y qué hacemos con los otros siete? Bueno, les generamos un circuito de titulación express como son los planes fines dos, donde los pibes van dos veces por semana, no cursan en una escuela, ¿sí? ¿Cómo el es el, la estadística de cada diez que arrancan en el secundario? cada diez que arrancan, cuatro llegan a quinto año en tiempo uh -huh. y forma y apenas de esos cuatro que llegan, tres se reciben, uh -huh. ¿sí? Esta, esto es análisis de coberta educativa y es un dato que el mismo gobierno reconoce, ¿sí? Uh -huh. Entonces, en realidad, digamos, bueno, ¿y qué hacemos con los otros siete? Generamos un circuito paralelo, ¿sí? Para que, digamos, eh, digamos para que titulen, si obtengan su título secundario. Uh -huh. Ahora, digamos eh, esto eh, esto es así ¿sí? el, si la escuela secundaria está en crisis y esa crisis es muy profunda y la escuela secundaria hace décadas que no hace y la escuela en realidad la escuela argentina en general incluye la primaria no hace más que degradarse ahora el problema no está necesariamente en la escuela sí la escuela va siguiendo lo que le demanda a la sociedad vos fíjate sí es más uno mira indicadores Sí, indicadores que tomes eh, de la década del 80 para acá cerca de eh, 7 millones de pibes tienen carencias estructurales ¿sí? eh, la desocupación en, en la franja joven es un dato permanente y altísimo ¿sí? el conjunto de los trabajadores tienen eh, de los 70 para acá viven una feroz caída de su salario ¿sí? real El trabajo informal, el trabajo precario, el trabajo en negro se consolida. Entonces, en realidad, lo que está detrás de toda esta discusión, de esta reforma, que toma un elemento que es cierto, la crisis de la escuela, ¿sí? Pero en realidad no es una crisis de la escuela, sino la crisis está en otro lado. Entonces, lo que nos tenemos que poner a pensar es si, digamos, si, si tenemos que empezar a pensar, digamos, que desde la escuela vamos a resolver los problemas de la sociedad, son al revés. Esto no implica no pensar que no tenemos ninguna tarea en la escuela, porque sí la tenemos y me parece que esta es la oportunidad para discutirlo, ¿no? Uh -huh. Pero Bueno, Romí, eh, la última pregunta.